Desmitificación del nacimiento y financiación del Partido Nacional Socialista. ¿Qué representó exactamente el Partido Nacional Socialista y quiénes fueron sus miembros fundadores? ¿Por qué y cómo Adolf Hitler transformó el partido de un partido obrero del proletariado poco impresionante a una maquinaria política de pleno derecho que obtuvo el poder absoluto en Alemania? Quizás más importante, ¿cómo fue financiado? Respondemos estas preguntas en esta introducción. Pero primero, comenzamos con un examen de las etapas iniciales del Partido Nacional Socialista y su proceso de reclutamiento. Se debe entender cómo se desarrolló este proceso para entender la posición del Partido Nacional Socialista sobre el judaísmo y la masonería, así como el orden social y político prevaleciente en esos días. Naturalmente, también revelamos algunos de los otros aspectos importantes de su desarrollo temprano, que requiere el estudio de una gran cantidad de mitos sobre Hitler, incluido quién le dio dinero. Triunvirato. Liderazgo, desarrollo y unidad. Adolf Hitler, contrariamente a sus propios mitos y los mitos de los demás, no era pobre, al menos no hasta que hubiera agotado sus ahorros y lo obtenido por derechos sucesorios en Viena. Muchos historiadores han escrito que Hitler simplemente vivió día a día desperdiciando tanto su dinero como su tiempo, pero al hacerlo, pasan por alto las experiencias de Hitler y la educación de la vida que más tarde desempeñó un papel tan importante tanto en el desarrollo y la dirección del nacionalsocialismo como en la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo y la dirección de ambos pueden atribuirse a las experiencias de Hitler durante esos años perdidos. Hitler, al igual que muchos otros jóvenes alemanes de su época, pasó del estatus de clase media al de desgraciado proletario. Esto fue algo que el joven Hitler se negó a aceptar. Estaba profundamente amargado por sus experiencias en Viena, que ofrecían falsas promesas de prosperidad y esperanza para los jóvenes con suficiente fuerza de voluntad y talento. La disonancia prevaleciente de la época y el lugar en el que creció le inculcó el ardiente deseo de cambiar estas circunstancias, que es precisamente lo que hizo después de 1933. Hitler estaba tan resentido por la sociedad de clase que era Viena, Austria y Europa en general, que uno de sus objetivos clave a lo largo de los años de paz y guerra fue cultivar un sistema de mérito. La estación de nacimiento de un individuo no era lo que importaba. Lo que importaba era el talento, la lealtad, la fiabilidad y la fortaleza, en particular ante la adversidad y la incertidumbre. Hitler fue capaz de superar las barreras de clase más incrustadas de dos maneras distintas. Reclutó hombres y mujeres de todas las clases sociales y, en consecuencia, adaptó su discurso y disposición a cada uno, dependiendo de su posición social. Suplantó la valoración económica con la valoración racial. Veamos el primer punto. Hitler necesitaba el espectro más amplio de la sociedad alemana que podía obtener, por lo que esto significaba que tenía que atraer a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, desempleados y empleados por igual. Las mujeres estaban entre los partidarios más devotos y fervientes de Hitler en los primeros años. Así lo hicieron los asalariados, los pequeños empresarios y los nobles extranjeros, como los emigrados rusos blancos que deseaban ver el regreso de la monarquía rusa. Le brindaron a Hitler una audiencia física, conexiones de élite y de negocios y apoyo monetario, la mayoría de los cuales terminaron otorgándose en forma de préstamos. Hitler necesitaba tanto a los industriales como a los trabajadores, las élites y los extranjeros marginados. Debido a que su objetivo era elevar la situación de todos los alemanes étnicos de clase baja, tenía que ganarlos a todos juntos, lo que requería una estrategia de apelación de varias clases. Cuando se reunió y habló con condes, duquesas y otros miembros de la realeza anterior, se dirigió a ellos de una manera real. Su etiqueta, habla y modales personales resultaron impecables en tal compañía. Cuando se reunió habló con industriales, como Fritz Thyssen, adaptó su comportamiento y forma para que coincidieran con las esperanzas y los temores de la industria alemana. Al mismo tiempo, tuvo cuidado de reducir su lenguaje socialista en tal compañía, para que los industriales no lo identificaran erróneamente como un marxista comunista. Tuvo que convencerlos de que aplastaría el comunismo marxista y defendería su base de poder industrial frente a la creciente masa de trabajadores desencantados y mal pagados que sentían que la industria alemana los estaba engañando y explotando. Cada vez que las cosas se complicaban económicamente, los trabajadores sufrían recortes salariales y de beneficios. Culparon a los industriales, pero Hitler vio que los industriales también sufrían. Muchos quebraron durante la inflación y durante la Gran Depresión. Las agobiantes reparaciones de Versalles obligaron a la mayoría de los industriales y exportadores alemanes a una posición económica insostenible, que a su vez perjudicó a los trabajadores alemanes. Esto significaba que Hitler tenía que al menos aludir al futuro rearme alemán, que de todos modos estaba ocurriendo de manera encubierta. Por otro lado, Hitler tuvo que prometer a los trabajadores, su base de apoyo más grande e importante en casi todos los aspectos en los años formativos, que no permitiría que el Estado o la industria los explotara o continuara tratándolos como autómatas. Podemos ver que equilibrar los deseos y necesidades de estos tres sectores centrales de la Alemania de clase no era nada simple. Pero Hitler lo hizo. Ahora al segundo punto. Hitler tuvo que idear una ideología unificadora para los pueblos germánicos esta tarea parece simple en retrospectiva, porque Alemania era una sociedad homogénea según los estándares actuales. Sin embargo, en aquel entonces no era así como se veía la situación alemana. Alemania pudo haber sido racialmente homogénea, pero los antagonismos de clase estaban tan arraigados que pocas élites y nobles alemanes, si es que tenían alguna, estaban interesados en compartir el poder político o social con los alemanes de clase media y baja. Los Yunkast, señores de fincas, trataron a sus granjeros, siervos, como ciudadanos de segunda o tercera clase y les ordenaron que empacaran y se retiraran si se atrevían a votar en contra de los propietarios que eran sus empleadores. Según la investigación de Shames y Susan Pool, muchos de los Yunkast, en particular los amigos de Bonindenburg, se negaron a dejar de vivir el orden feudal. Lo que ayudó a alimentar el creciente descontento masivo hacia la monarquía. Esto solo sirvió a los intereses de republicanos y masones, quienes deseaban ver el fin de la monarquía para siempre. Discutiremos sus motivaciones más adelante. Por ahora basta con decir que sus motivos estaban lejos de ser benévolos. Las divisiones de clase alemana superaron cualquier tipo de solidaridad racial o étnica. No es sorprendente que uno encuentre que el deseo de unir a todos los alemanes como compañeros raciales era un deseo compartido casi en su totalidad entre las clases medias y bajas, e incluso muchos alemanes de clase media hicieron todo lo posible para aferrarse a su estación de vida burguesa, incluso si significaba mantener a las clases bajas pisoteadas. Como se puede ver, el objetivo de Hitler era cualquier cosa menos simple. ¿Cómo, entonces, Hitler unió a los alemanes? ¿Y qué tan exitoso fue él? Hitler unió a los alemanes invocando un concepto ideológico similar al de la romanitas italiana, como lo propuso Benito Mussolini. El concepto de Hitler era el nordicismo. La premisa básica y simplificada era que todos los pueblos germánicos estaban unidos por su componente racial nórdico, y porque estaban unidos por esta alma racial o componente sanguíneo común, ¿cómo podían luchar o dividirse? Si bien una idea tan unificadora parecía viable y razonable para muchos, algunos se resistieron, no obstante. Los Jungkast, la antigua nobleza y muchas otras élites empresariales en Alemania vieron a Hitler como nada más que como un ex caballero que no tenía ninguna influencia debido a su educación de pequeña burguesía, clase media-baja. Hitler solo fue parcialmente exitoso en unir a todos los alemanes como Volksgnoßen. Su falta de éxito completo en este sentido, un objetivo inalcanzable, sin duda, resultó ser su perdición. Las élites entre el cuerpo de oficiales hicieron un daño inconmensurable a Hitler y su esfuerzo de guerra, pero la historia de su traición y sabotaje está más allá del alcance a alta discusión. ¿Podría Hitler haber tenido más éxito si hubiera sido más racialmente inclusivo desde el principio? No necesariamente. Mussolini, a diferencia de Hitler, no era racialmente exclusivo en ningún momento y gastó una gran cantidad de esfuerzo y tiempo intentando reclutar a personas no italianas para la causa fascista italiana. En gran parte no tuvo éxito, especialmente en Etiopía, esto a pesar del hecho de que tenía etíopes entrenados como pilotos, incluso antes de que aparecieran los aviadores de Tuskegee, y les prometió un estatus más alto dentro de un imperio italiano fascista. Podemos deducir de este ejemplo que Hitler simplemente no extendió su mano abiertamente al principio porque los no alemanes no hubieran garantizado el éxito político o militar del nacionalsocialismo. Mussolini lo hizo y su mano tolerante fue rechazada. De hecho, los Estados Unidos y Gran Bretaña no ganaron la Segunda Guerra Mundial debido a la conscripción no blanca, sino porque apoyaron y financiaron la máquina de guerra soviética y estaban dispuestos a bombardear a Alemania indiscriminadamente. De todos modos, esto nos lleva de nuevo a nuestro punto principal, que es que la unificación de un cuerpo de personas, independientemente de si es homogénea o diversa, no es una tarea fácil. Hitler solo pudo convencer a las clases medias y bajas de que el valor racial debe reemplazar el valor económico, clase. La mayoría de las élites alemanas nunca fueron conquistadas por su filosofía política. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primero, significa que un partido que desea tener éxito en un contexto occidental demócrata debe atraer a mujeres y hombres, ciudadanos de todas las edades y todas las clases sociales. Un líder y un partido sensatos y serios no pueden darse el lujo de dejar a ningún grupo fuera. Naturalmente, todo depende de la nación individual y de la ciudadanía en cuestión, ya que la política y el liderazgo de Hitler se formaron con un tiempo, una cultura, una gente y un lugar específicos en mente. No estaba destinado a la exportación, sino a la adaptación en múltiples contextos. La marca política de Hitler, de hecho, fue en gran parte inspirada en la de Mussolini y en el liderazgo del alcalde austríaco Karl Lüiga. En segundo lugar, significa que las masas son más importantes para el éxito de un partido que las élites, debido a sus números. Solo las masas tienen el poder de invocar el miedo en la clase alta amenazando con apoyar a los partidos y organizaciones revolucionarios violentos, que a menudo son dirigidos y financiados por la quinta columna hostil. El Partido Comunista, KPB, fue el único partido, además de Hitler, que evocó un miedo genuino en las clases de élite de Alemania. Hitler y el Partido Nacional Socialista no podían ser ignorados por la misma razón que ellos, además de los marxistas comunistas, tenían la mayor masa de seguidores en Alemania en ese momento. Los industriales no podían permitirse enojar o rechazar a Hitler y al Partido Nacional Socialista. Si lo hicieran, entonces los seguidores de Hitler habrían aumentado rápidamente las filas de los comunistas o quizás incluso lo hubieran derrocado, como Ernst Röhm y muchos miembros de la Sturmabteilung deseaban. El partido de Hitler fue el único partido nacionalista no comunista que ofreció a las clases medias y bajas una mejor posición en la sociedad alemana. Dada la capacidad de Hitler para mantener a la abrumadora mayoría de sus seguidores en línea y leales, significaba que sólo él podía evitar un baño de sangre de transición, que es lo que más temía la mayoría de los alemanes de clase alta. Y esto es exactamente lo que hizo. Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta es que Hitler necesitaba una amenaza creíble para mantener su influencia personal y política sobre las clases altas y las grandes empresas. Sin que los comunistas los amenacen a través de un levantamiento masivo y un derramamiento de sangre, los industriales y la antigua nobleza tenían pocas razones aparte del patriotismo para apoyar a Hitler y al Partido Nacional Socialista. Tercero, una ciudadanía que desea permanecer unida necesita un partido que pueda lograr esto. Los bávaros querían separarse de Alemania y convertirse en un estado independiente. Las grandes empresas exigieron el fin de los estados de Junker que despilfarraron numerosos rescates gubernamentales y exigieron aranceles comerciales que perjudicaron a la industria alemana. A los Juncker no les importaba si los industriales sufrían, siempre y cuando sus propiedades todavía estuvieran a su nombre y pudieran vivir un lujoso estilo de vida a expensas de los contribuyentes alemanes. Para mediar tal división, Hitler invocó el nordicismo, que instaba a los alemanes a reconocer y valorar sus lazos de sangre en lugar de su posición social, basada en la riqueza. Esta ideología unificadora proporcionó a Hitler los medios necesarios para desarrollar un sistema de mérito. Uno podría llegar a la cima de la sociedad nacional socialista independientemente de los padres o las finanzas personales, porque era igual a todos los demás alemanes desde el punto de vista racial. El racismo y el antisemitismo alemanes de Hitler eran los medios prácticos para lograr una unidad sin clases entre los alemanes que antes estaban divididos. Hitler utilizó un enfoque similar más adelante con las Waffen-SS. Convirtió un concepto organizativo exclusivamente alemán, la Allgemeine-SS, en una idea internacional y multiétnica uniendo a todos los que participaron en contra del bolchevismo judío, el enemigo de todos los pueblos. Reclutamiento inicial de miembros. Como cualquier partido de base, el Partido Nacional Socialista se desarrolló orgánicamente de entre un puñado de ideólogos incondicionales, siendo el principal catalizador Adolf Hitler. Pero el Partido Nacional Socialista no surgió por sí solo. En cambio, surgió de un partido que ya tenía una plataforma, un núcleo de liderazgo y pequeños seguidores comprometidos. Este fue el Partido de los Trabajadores de Alemania liderado por Anton Drexler. Hitler fue designado por el ejército para espiar al Partido de los Trabajadores de Alemania. El ejército estaba interesado en dos cosas, localizar a los nacionalistas para sus propios diseños y erradicar a los comunistas que amenazaban con convertir a Alemania en un satélite servil de Moscú. Las habilidades para hablar de Hitler y su interés en la política llevaron al ejército a seleccionarlo para esta tarea encubierta. Le gustó Drexler y muchas de sus ideas, así que finalmente se inscribió y se le emitió una tarjeta de membresía con su nombre y número de asociado, una tradición que Hitler mantuvo en su partido nacional socialista. Si bien Hitler comenzó su carrera política como propagandista del Partido de los Trabajadores, identificó rápidamente los principales problemas del partido. Atraía a muy pocos y no tenía otro lugar de alcance que no fuera los discursos, que a menudo eran monótonos. Por lo tanto, se enfocó en desarrollar sus propios talentos, que superaban los de Drexler, y en formar sus propios diseños para el Partido de los Trabajadores. De ahí el nacimiento del Partido Nacional Socialista. Hitler se apresuró a capitalizar las conexiones de Drexler con los miembros ricos de la sociedad Thule. No se unió a Thule, pero pidió su patrocinio. Solo ellos aumentaron significativamente el potencial de lo que era ahora su partido. Apeló a los alemanes de clase alta, quienes, a su vez, también ayudaron a financiar el partido. Después de que dejó el ejército, Hitler se lanzó al desarrollo del Partido Nacional Socialista con una determinación ilimitada. Mientras Drexler y su núcleo se enfocaban por completo en ganarse a los trabajadores alemanes, Hitler tenía ojos para audiencias más grandes. Sus relaciones con los emigrados rusos blancos, los ricos miembros de Tule y especialmente con Gottfried Feder, economista, y Dietrich Ecker, filósofo y escritor, demostraron ser invaluables en su adquisición por quiebra de Volkskitschevov a Feder junto con otros dos miembros tempranos del Partido Nacional Socialista poseían 30.000 acciones de Volkskitschevov a Dietrich Eckhart pudo obtener un préstamo de Reichsmark 60.000 del simpático general Ritter Bonnet para adquirir el Falski Cheveo Bagitar. El resto del saldo de precio de 120.000 Reichsmark provino de un industrial llamado Dr. Gottfried Grandel, quien fue conquistado por el atractivo personal de Hitler. Eckhart probablemente ayudó también, junto con el Dr. Gutberlet, quien prometió 5.000 Reichsmark. Según Pauls, los primeros partidarios de Hitler provenían de una amplia gama de clases, nacionalidades y orígenes étnicos. Numerosos emigrados rusos blancos ricos, que tenían contactos con Tule, formaron una alianza con el Partido Nacional Socialista y supuestamente recaudaron grandes sumas de dinero para Hitler, según un archivo oficial de 1923. Allí estaba Henry Ford, que era antijudío y deseaba difundir su mensaje a las naciones receptivas. Se sabía que los agentes personales de Benito Mussolini habían establecido contacto con miembros del Partido Nacional Socialista en Alemania, probablemente para organizar la transferencia de apoyo financiero del Duce. La gran duquesa rusa Victoria, que era pro-monarquía y antibolchevique le dio dinero a Hitler. Sir Henry Deterdin de Royal Dutch Shell Corporation le ofreció a Hitler grandes cantidades de dinero en 1931, 32 y 33 a cambio de una garantía de que recuperaría sus intereses petroleros expropiados de los bolcheviques en algún momento futuro. La cantidad era probablemente entre 30 y 55 millones de libras esterlinas. Deterdin fue tan proalemán que terminó casándose con una mujer nacionalsocialista e incluso se mudó a Alemania. Él, como muchas otras élites alemanas, se dio cuenta de que sólo una política exterior asertiva podía asegurar la supervivencia económica de Alemania en un mundo en el que Francia e Inglaterra tenían el monopolio de una cuarta parte del globo y estaban decididos a aplastar la competitividad global de Alemania. Los alemanes habían intentado todo lo demás, incluso cumplir con las reparaciones de Versalles, que era de facto un robo. Este tratado se diseñó de hecho con un objetivo en mente la mutilación permanente de la competencia industrial alemana. Ernst Röhm fue un ferviente nacionalista alemán que canalizó fondos del ejército al Partido Nacional Socialista a través de varias organizaciones de fachada. La sociedad Thule, que era pan germánica y nacionalista, no sólo contribuyó con miembros al Partido Nacional Socialista sino que ayudó a recaudar mucho dinero. Los dos joyeros alemanes Josef Fuss y Hergar apoyaron a Hitler. Un tal señor Postl, un pequeño hombre de negocios, le dio dinero a Hitler desde el principio. Kirin Diestl fue otro de los primeros partidarios que dio pequeños fondos. Oscar Kohener, dueño de una tienda de juguetes, también le dio dinero al Partido Nacional Socialista. El doctor Friedrich Krohn, un dentista, dio todo lo que pudo. Adolf Moyer ayudó al Partido Nacional Socialista a mantener el Volkskitschbeobachtar en funcionamiento al otorgarle un crédito interminable a Hitler. La señora Othman, la viuda de un director, contribuía regularmente. Numerosos amigos del general Ludendorff, miembro de Tule, proporcionaron fondos al Partido Nacional Socialista. Un número significativo de extranjeros prominentes y ciudadanos alemanes que vivían o trabajaban en Austria, Gran Bretaña, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Hungría, Suiza, Suecia y América dieron dinero a Hitler, en gran parte a través de Winifred Wagner, Kurt Luecke y nacionalistas húngagos. Como gombos también lo hicieron. Los miembros del Cuerpo Libre de Alemania dieron dinero a Hitler, al igual que muchos miembros de Stalhelm. Varios intereses comerciales alemanes de derecha, como Emil Kirdorf del grupo encubierto Rurlade, le dieron dinero a Hitler, junto con muchos intereses comerciales que generalmente apoyaban a Alfred Hugenberg, un hombre que intentó usar a Hitler para sus propios fines. También estuvo el general Ritter Bonnep, que ayudó a Dietrich Eckart y al Partido Nacional Socialista a comprar el Volkskitsche Beobachtar, el Dr. Emil Ganser, que tenía conexiones con los protestantes ricos, el admirante Schroeder, antiguo comandante naval, el varón Sebo quien tenía conexiones con J.F. Lehmann, miembro de tule financiero y editor de la Armada Alemana, y simpatizantes del Cuerpo de Oficiales Navales. Ger Schaffer, quien adquirió armas para la storm Teilung de Hitler, Kurt Ludeke y, a través de él, dos traficantes de armas judíos que seguramente no tenían conocimiento de quién era Ludeke, o no tenían motivos para temer a Hitler en los principios de la década de 1920. Posiblemente el duque de Analt y el conde Fugger, Ernst Amststein, un rico graduado de Harvard con numerosas conexiones estadounidenses y algo de riqueza propia, la adinerada Magda Quandt, que se casó con Joseph Goebbels y que tenía conexiones de élite, Fritz Thyssen, quien más tarde negó haber dado sumas sustanciales a Hitler y Göring, en 1929 y de vez en cuando durante la década de 1930, etcétera. No hay Warburgs, no hay Rothschild, no hay Rockefeller. Mientras que los Rockefeller ingresaron indirectamente a la esfera financiera de Hitler a través de las inversiones técnicas de Standard Oil y los Warburgs a través de Ick Farben y J. H. Stein, más adelante, tampoco le dieron a Hitler ningún apoyo financiero antes de 1933. Y tampoco apoyaron ni pagaron a Hitler en ningún momento. La historia de Sidney y Warburg es pura fabricación. Fritz Thyssen y algunas de las conexiones industriales pesadas de jugenberg no Shane Schwarberg, dieron a Hitler importantes regalos monetarios en 1929, al menos Reichsmark 1.250.000, y de Terdin y varias compañías alemanas de carbón se hicieron cargo de Hitler a principios de los años 30. Mientras que Hitler gastó una gran cantidad de dinero en campañas, de ninguna manera estaba invirtiendo dinero imposible de rastrear. Toda su financiación fue cuidadosamente considerada y la mayor parte provino de la publicidad del Falski Chbeo Bagitar. Cuotas del partido, seguro y honorarios por hablar, etcétera La facción de izquierda de Gregor Strasser, que recibió 10.000 Reichsmark por mes en 1931. La buena voluntad del editor Falski Chbeo Bagitar Adolf Moyer. Y la frugalidad financiera del tesorero del partido Francis Schwartz, cuyos meticulosos registros financieros del partido fueron destruidos, están perfectamente probados desde el punto de vista histórico. A Francis Schwartz los estadounidenses lo interrogaron tan brutalmente que murió en 1946 en cautiverio británico. Sus registros que denotan incluso los donantes anónimos de Hitler nunca aparecieron en ninguna parte. Los Pauls sospechan que los ocupantes americanos los destruyeron. En cuanto a la observación de Goebbels el 17 de enero de 1932 de que las finanzas del partido mejoraron repentinamente, esto no fue exactamente cierto. La verdad es que la línea de crédito del partido mejoró repentinamente, y esto se debió a las maniobras de Franz von Papen y el varón Kurt Von Schroeder con su sindicato de inversionistas, entre ellos una serie de destacados industriales pesados, la línea de vapor de Hamburgo América, la Steinbenkopf-Colovne, Commerzum Privatbank, Helsenkirchen Main Company, Deutsche Bank, Reichskreditgesellschaft Allianz Insurance, miembros de la industria de la potasa, Bravacoal Company, Deutsche Serdol y muchos otros industriales del carácter Mientras Hitler toleraba los bancos de quinta columna como M.M. Warburg y el Banco del Templo, una cuenta especial creada por el Reichsbank para la Sociedad del Templo para financiar la emigración de los alabara, finalmente restringió y reglamentó sus oportunidades comerciales y los obligó a ayudar con el financiamiento de la emigración judía. El objetivo de Hitler era inhibir cada vez más y, por lo tanto, exprimir financieramente a los bancos extranjeros hasta que no pudieran seguir existiendo y tuvieron que mudarse fuera de Alemania, la misma política que empleó para alentar la emigración judía y el cierre de empresas. Un ejemplo de ello fue la germanización, es decir, la adquisición alemana, de dos plantas judías de hierro en la región de Rohn en 1937. Continuando con el proceso de reclutamiento actual, se contactó a posibles reclutas en las calles y en reuniones y charlas. Les dieron folletos y publicaciones. A veces, se invitaba a Hitler u otros miembros principales del partido a hablar o conversar en privado con industriales o nobles interesados en un partido nacionalista no comunista. Contrariamente a mitos como el de Sidney y Warburg, Hitler y la facción de derecha del Partido Nacional Socialista no recibieron tanta financiación industrial o bancaria, antes de 1933, como los hermanos Strasser, los socialdemócratas, SPG, o incluso el Partido Nacionalista de Hugenberg. La razón por la cual Hitler y el Partido Nacional Socialista nunca recibieron el mismo nivel de apoyo moral o financiero desde el principio fue triple a. Los industriales y muchos IUNCAS no confiaban en Hitler dada su postura socialista en muchos temas. b. La mayoría de los industriales y los IUNCAS no se sentían lo suficientemente amenazados financieramente para respaldar a un partido revolucionario como el de Hitler, todavía estaban satisfechos con el status quo. c. Desconfiaban de su postura antijudía. De vuelta al reclutamiento. La mayoría de los posibles reclutas y partidarios financieros escucharon sobre Hitler y el Partido Nacional Socialista a través del boca de boca. Nada fue tan efectivo como esto. Cuando hombres como Schöbner Richter, Schatz, Borsig, Kiddorf y Thyssen recomendaron el Partido Nacional Socialista y respaldaron personalmente a Hitler, los ricos y otros alemanes de clase media y alta estaban dispuestos a considerar seriamente a Hitler y su partido. Hitler fue invitado a hablar con industriales pesados en 1927 de boca en boca. Incluso escribió un folleto secreto destinado solo para esta audiencia industrial capitalista, que luego pasaron a otros. Además de las campañas activas de boca en boca, el Partido Nacional Socialista también colocó afiches en todos los lugares posibles, promovió compromisos de oratoria y otras actividades y puntos de vista del partido en su periódico, vendió varias rifas, bonos y lo que hoy llamamos merchandising, para recaudar fondos pequeños, por ejemplo, varios artículos como jabón con embalaje del Partido Nacional Socialista, y enviaron miembros más ricos al extranjero para recaudar fondos de expatriados alemanes y simpatizantes extranjeros. Kurt Lueck sobresalió en esta forma de campaña. Al principio, Hitler y el Partido Nacional Socialista se dirigieron a veteranos, agricultores, trabajadores, hombres jóvenes, nobles y mujeres, pequeños hombres y mujeres de negocios y jubilados. Estas fueron las clases sociales que fueron inicialmente las más receptivas debido a la economía y al antimonarquismo predominante, pero más tarde en la base de apoyo de Hitler se incluyeron las élites ricas, las industrias pesadas, los fascistas y los monárquicos extranjeros, los Junkers, las organizaciones de veteranos, el ejército alemán y naval, e incluso Montagu Norman, un prominente banquero inglés y amigo personal de Hjalmar que, según su secretario privado Ernest Skinner y Emil Lemoro, despreciaba a los judíos, a los católicos franceses y romanos. Se negó descaradamente a ayudar a la tesorería de Francia con cualquier cosa y mostró dispuesto y capaz de organizar el financiamiento del Partido Nacional Socialista mediante sus conexiones con Bruno von Schroeder, Bank, Kurt von Stein Bank, y el Banco de Inglaterra, F.C.T. Arx y el propio señor Norman. Norman tenía una gran simpatía por los alemanes que se remontaban a sus días de estudiante en Dresde, y naturalmente se ofreció a ayudar económicamente y estabilizar así el nuevo gobierno que su amigo Schatz había apoyado abiertamente desde 1931. Desde que Hitler era hostil a Francia, vio el francés como el enemigo extranjero número uno, amigo de Gran Bretaña, que él no consideraba una amenaza, y discriminatorio para los judíos, las tres cosas que Norman encontró favorables, recomendó que Kurt Von Schroeder extendiera el crédito al partido de Hitler, que ahora controlaba el gobierno. En cuanto al apoyo inicial de Hitler, muchos agricultores estaban agobiados por la deuda, y la mayoría, incluidos los Juncast, se sentían amenazados por la expropiación comunista y los aranceles agrícolas de protección insuficientes. Los veteranos se mostraron receptivos porque se sentían traicionados por la clase dominante, especialmente por los demócratas liberales del SPG, y porque tenían dificultades para encontrar trabajo. Los trabajadores, en su mayoría hombres jóvenes, fueron receptivos porque sentían que estaban siendo explotados por la clase empresarial, pero principalmente porque eran los más afectados por la inflación y el desempleo. Los jubilados con ingresos fijos eran receptivos a la postura socialista de Hitler. Nobles y mujeres estaban interesados en Hitler porque se oponía a la masonería y la expropiación de sus propiedades terrestres, y porque insinuaba la restauración de la monarquía. Adicionalmente, todos estos grupos generalmente se opusieron al marxismo-comunismo. La mayoría de las masas alemanas no estaban interesadas en un baño de sangre revolucionario o en un colectivismo agrícola, sino en la seguridad económica y social, así como en la justicia y la prosperidad para sí mismas. Las élites alemanas no apoyaron la expropiación y la colectivización. La principal oposición de Hitler en los años formativos provino de los comunistas, quienes lo denunciaron como una herramienta del capitalismo y de la antigua nobleza, los industriales pesados, que desconfiaban de su socialismo y de las Sturmabteilung, temían que las Sturmabteilung no fueran más que una horda comunista, y la facción de izquierda dentro de su propio partido, que cuestionó las fuentes financieras y la postura proempresarial de Hitler. Cuando alguien solicitaba unirse al Partido Nacional Socialista, debía pagar las cuotas anuales iniciales y luego se le entregaba una tarjeta de membresía y se le pedía que realizara algún servicio o tarea para el partido. Esto podía ser cualquier cosa, desde colocar carteles antes de pronunciar discursos, hasta difundir la palabra simplemente hablando sobre el Partido Nacional Socialista o repartiendo volantes en las esquinas de las calles y en las cervecerías. Después de la lucha entre Hitler-Straser, e se le pidió que jurara lealtad a Adolf Hitler. Es probable que los mismos miembros que conversaban en las calles y reclutaban simpatizantes, fueran los que realizarán la investigación sobre la confiabilidad de los nuevos adherentes. Siempre y cuando una persona pagara sus cuotas anuales y sirviera al partido con lealtad, era de confianza. Aquellos que deseaban romper con el partido en realidad fueron obligados a partir por el mismo Hitler en un meeting que tuvo lugar después de los asuntos de Estraser y Stenis. En este sentido, Kurt Ludecke, Otto Wagener y Ernst Röhm desempeñaron papeles principales en armar, entrenar y movilizar a los hombres de la Stormaptailung. Su recaudación de fondos personal, sus tratos secretos con el ejército alemán, Reichswehr, donde habían muchos simpatizantes prominentes del Partido Nacional Socialista y Stormaptailung. Y las conexiones del UD que con los comerciantes de armas judíos del mercado negro demostraron ser esenciales para construir una amenaza paramilitar creíble al status quo. El gobierno de Berlín tendió a ignorar la violencia de la Stormabteilung contra los comunistas porque se oponía a una toma de posesión comunista. Además, el partido de Hitler apoyó la unidad nacional alemana a toda costa, por lo que Hitler y su Stormabteilung valían la pena para evitar la secesión bávara. La verdadera base de negociación de Hitler era su Storm Abteilung y las masas. Sin ambos, podría permitirse ser ignorado por las élites, el gobierno y la industria. Sin embargo con ambos fue una verdadera amenaza, como los comunistas. Ludeke, Wagener y Rom lideraron, en un momento u otro, el reclutamiento y el entrenamiento básico para militar en un gran salón financiado por miembros del partido y varios partidarios. Las marchas en formación y simulacros también se llevaron a cabo en los bosques y en el campo cuando fue posible, pero sobre todo ocurrió en la sala alquilada del propio partido o en la finca privada de un simpatizante rico. Afortunadamente para los miembros desempleados y pobres, el partido pagó por los uniformes de todos. Cuando se introdujeron los rangos de storm Stormacta y Lundi SS, los requisitos eran lealtad y actitud de liderazgo. Las SS consistían en hombres escogidos por el mismo Hitler. Así, los examinó personalmente. De hecho, Hitler generalmente nombró personalmente a líderes para sus cargos incluso en las Stormaptailung. Retorno a Rom de Bolivia, por ejemplo, para reorganizar y liderar las storm Stormaptailung Hitler tendía a elegir a las personas que creía que se resistirían a caer presas en pensar en grupo. Los historiadores han tendido a caracterizar esto como la política de división y gobierno de Hitler, pero el estudio en profundidad del desarrollo temprano del partido sugiere que Hitler eligió a personas que a. No desafiarían o cuestionarán su liderazgo, y B. No caerían presos en la tentación del sí hombre, de la obsecuencia vacía. Este procedimiento de nombramiento hizo dos cosas. Impidió una división intrapartidaria grave al subordinar todo a Hitler mismo, mientras que al mismo tiempo alentaba las rivalidades entre facciones, lo que evitaba el pensamiento de grupo. Los líderes podrían estar en desacuerdo e incluso desafiar la autoridad de los demás sin destruir el partido. Hitler basaba la promoción únicamente en el rendimiento, no en el estado. Esta tendencia aumentó más tarde durante la guerra, especialmente después de que Hitler estableció el Cuerpo de Oficiales de Mando Nacional Socialista. Este comando de élite nacional socialista probablemente fue promulgado para reemplazar o tomar el control del alto mando de las fuerzas armadas. Hitler quería que los oficiales seleccionados del Cuerpo de Oficiales de Mando Nacional Socialista se sometieran a un curso de 4 a 18 horas de instrucción político-ideológica. Él mismo nombró al jefe del Cuerpo de Oficiales de Mando Nacional Socialista, Eman Reinecke, en diciembre de 1944. El Partido Nacional Socialista se expandió a ciudades y estados fuera de Múnich, Baviera, donde tenía su sede la Casa Parda, al designar a ciertos miembros para dirigir las operaciones del partido y realizar servicios del partido en sus propios estados, ciudades, pueblos y aldeas. El ejemplo más conocido de un miembro líder del Partido Nacional Socialista que adquirió casi suficiente poder personal, respaldo financiero y seguimiento masivo para desafiar al propio Hitler fue Gregor Strasser. Hitler pudo evitar que se desarrollara una crisis con sus dotes de maniobra inteligente y atractivo personal, pero tales riesgos son inherentes a cualquier organización que se vuelva tan poderosa como el Partido Nacional Socialista. Y son riesgos que deben tomarse si el liderazgo de un partido desea que se desarrolle y crezca. Se designaron oradores y líderes talentosos, comprometidos y calificados para llevar a cabo operaciones en todos los lugares posibles. Pero los miembros del Partido Nacional Socialista de Berlín también viajaron dando discursos y conferencias y solicitando apoyo financiero. Todos los actos con oratoria requerían cuotas de admisión. El mismo Hitler viajaba constantemente y se reunía con trabajadores y élites para reclutar nuevos miembros y reforzar sus finanzas. A fines de 1920, el Partido Nacional Socialista tenía unos 3.000 miembros. La membresía luego aumentó de 27.000 en 1925 a 108.000 en 1928. En agosto de 1931, el Partido Nacional Socialista creó su propio sector de inteligencia y seguridad. Heinrich Himmler estableció el SRE, Sicherich Dienst, y Reinhard Heidrich fue nombrado jefe de la organización, que se mantuvo separado de las SS. En el momento de la crisis de Strasser, la Tormac-Tailung tenían unos 400.000 miembros y el propio partido había aumentado a 2 millones para 1933. En 1932, era lo suficientemente grande como para lograr el control del 37% del Reichstag. Aquí están los resultados de las elecciones de 1920 a 1933. Se puede ver que el Partido Nacional Socialista perdió la mayor parte de sus 230 asientos anteriores en julio de 1932 ante el Partido Comunista Revolucionario aún más radical, KPG, en noviembre de 1932, no ante católicos conservadores o socialdemócratas. Los nacionalistas conservadores, DNVP, sólo obtuvieron 15 escaños. Estos resultados, contrariamente a la mayoría de las historiografías, no implican la desaparición del Partido Nacional Socialista, sino el desafecto de las masas con cualquier partido que no estaba dispuesto a prometer un cambio social y económico radical para la mayoría, incluso si el cambio significaba un derramamiento de sangre. Hitler y el Partido Nacional Socialista no fueron vistos como lo suficientemente extremos, por lo que perdieron asientos a favor del KTG. Esto alarmó a hombres como Halmar Schatz y Franz von Papen tanto que finalmente estuvieron dispuestos a darle a Hitler la oportunidad de convertirse en canciller. En realidad, debería haber recibido la cancillería en julio de 1932, cuando su partido tenía más escaños en el Reichstag, pero los industriales y los nobles que rodeaban al general Schleicher, Franz von Papen y el presidente Hindenburg se opusieron a su nombramiento en la cancillería. Esto fue una victoria para la financiación mágica de Shane Schwarberg y los Rothschild. Hitler enfrentó tanta resistencia en esta etapa que él, como otros, recurrió al chantaje. Hitler organizó una reunión privada con el hijo del presidente Hindenburg, Oscar, durante la cual se sospecha que amenazó con exponer el papel de su padre en los repetidos rescates de los contribuyentes de las propiedades en bancarrota y mal administradas de los Juncast. Dado que el chantaje y la intriga se habían utilizado para privar a Hitler de su debido nombramiento, decidió que también podía jugar ese tipo de juego. Hindenburg lo nombró canciller poco después, lo que según la mayoría de los historiadores fue a instancias de von Papen. Vemos que el deseo de von Papen de prevenir a una mayoría comunista al darle a Hitler la cancillería fue sólo en parte la razón por la que Hindenburg lo nombró. Hitler ganó, pero no porque recibió fondos encubiertos. Franz von Papen continuó intrigando contra Hitler e instó a los industriales a retirar su apoyo financiero al Partido Nacional Socialista. El objetivo de este llamado gabinete de barones era darle a Hitler el poder suficiente para satisfacerlo personalmente sin que le permitiera alcanzar una mayoría lo suficientemente fuerte como para derrocar el status quo, pero a su vez lo suficientemente fuerte como para impedir una mayoría comunista. En este contexto de estancamiento, la velocidad del crecimiento del Partido Nacional Socialista en tan solo seis años y su posterior logro del poder absoluto solo fue posible con un líder autoritario en una situación política torcida en la que el chantaje, la corrupción y el juego de manos político fueron el orden del día. Lo que había comenzado como un partido de trabajadores de estilo democrático con un comité ejecutivo simple al que Hitler fue nombrado a principios del siglo 20 se convirtió en una organización de estilo autoritario con sus propios uniformes, oficinas, instalaciones de capacitación, compañía de seguros, mercadería, periódico, maquinaria de propaganda, ejército, la Stormaptailum, y aparatos de seguridad, SS y SD. Esto no fue menos que impresionante y la mayor parte del crédito por su éxito va a los líderes y miembros como Hitler, S., Ganser, Eckart, Funk, Schwarz, Federer, Kepler, Himmler, Rosenberg, Goebbels. Los eventos del Partido Nacional Socialista se organizaron tan a menudo como se podían permitir. Por supuesto, el periódico siempre estaba disponible, era diario, por lo que el público y los miembros siempre sabían lo que estaba sucediendo día a día. Hitler dio discursos y se reunió con importantes personas ricas casi sin parar después de su liberación de la prisión. Estaba lo bastante interesado en comprar vehículos motorizados, que eran raros en esos días. Los viajes rápidos fueron vitales para derrotar a partidos rivales como los comunistas, que aún tenían que caminar a sus diversos compromisos y conferencias. Las puertas del Partido Nacional Socialista, por así decirlo, siempre estaban abiertas para recibir nuevos reclutas. Las personas interesadas o bien se registraron en centros de reclutamiento simples en el sitio o enviaron sus solicitudes a la sede del partido en Múnich. Hechos incómodos sobre Hitler y el Partido Nacional Socialista. La siguiente es una lista de los hechos importantes recogidos de Pouls finance Hitler. Esta lista aclara y resume nuestra introducción al desarrollo, soporte y financiamiento del Partido Nacional Socialista. Más importante aún, esta lista expone numerosos mitos asociados con Hitler y el Partido Nacional Socialista, como el militarismo de Hitler, el financiamiento del Partido Nacional Socialista a través de Paulo Sidney, james Warburg y los Rothschild, y la impopularidad de Hitler entre la mayoría de los alemanes. Gustav Ester se mantenía una inclinación militar como Adolf Hitler. Por lo tanto, la idea de que el nombramiento de Hitler para la Cancillería significó la guerra en el futuro es discutible. Los rehenes de la clase alta, incluidos los miembros de tule fueron literalmente alineados y asesinados en 1918 por los comunistas. Un total de 12 rehenes fueron fusilados en un patio de una escuela en múnich Pauls notó que dado que la economía alemana no era perjudicial para la mayoría de las ganancias de los industriales, ellos, como grupo, deseaban mantener el status quo. Y ese era el problema con ellos desde la perspectiva de los partidos revolucionarios como el de Hitler, así como los millones de desempleados empobrecidos. Hitler y Es, no Goring Goebbels, como afirma Signe y Warburg, solicitaron dinero en 1929. El industrial alemán Emil Kirchhoff probablemente le dio dinero al Partido Nacional Socialista en este momento. Radek, Levine y Axel Roth, todos comunistas, eran judíos. Estos tres hombres y el terror que infligieron a Fritz Thyssen y a su padre personalmente, incluido el encarcelamiento y las amenazas de muerte, cambiaron la vida de Thyssen. Desde ese momento apoyó a Hitler con fervor. La ley marcial francesa y las demandas de recursos del Ruhr eran demasiado para Fritz Thyssen. Fue arrestado y multado con 300.000 marcos de oro por alentar a los trabajadores alemanes a resistir pasivamente la ocupación militar francesa. Los franceses abrieron fuego contra estos trabajadores alemanes matando e hiriendo a cientos. Cisen minimizó su apoyo a los nacionalsocialistas. Dio un millón, doscientos cincuenta Reichsmarks entre 1928 y 1929. Este fue el momento exacto de las supuestas transferencias de efectivo encubiertas de Sidney y Walburga-Hitler. Kiddorf tenía amigos judíos y conexiones bancarias, incluido el doctor Arthur Salomonsen. A pesar de estas grandes conexiones de dinero, Kirchdorf le dio muy poco a Hitler y al Partido Nacional Socialista. Thyssen y Kirchdorf vieron pocas esperanzas para Alemania. Francia e Inglaterra tenían el monopolio de una cuarta parte del mundo y estaban decididos a aplastar la competitividad global de Alemania. El dictado de Versalles fue el fin económico de Alemania, real, verdadera y totalmente. El tratado era en realidad un arma económica diseñada para paralizar permanentemente a Alemania como un competidor industrial. Los pagos totales de reparaciones de Alemania ascendieron a 32.000 millones, lo que equivale a 425.000 millones de dólares en la actualidad, o 6,6 mil millones de dólares por año. El Partido Nacional Socialista no fue puesto en el poder por intereses judíos internacionales como sugieren algunos investigadores. El Partido Nacional Socialista luchó por su poder. Por ejemplo, en una sola batalla callejera entre los nacionalsocialistas y los comunistas, murieron 300 hombres. Hitler luchó durante 14 años para alcanzar el poder y fue casi asesinado durante su intento de golpe, hechos que desafían esta tesis. El conglomerado IG Farben y las altas finanzas nunca tuvieron en cuenta la ecuación de Hitler Partido Nacional Socialista antes de 1933. Según Pauls, dado que nada de lo que Alemania había hecho para aliviar el desempleo y el desequilibrio comercial había dado resultado, era necesaria una política imperialista para la supervivencia económica de Alemania. Ella había intentado seriamente todo lo demás. Sin embargo esto no es así. Alemania no lleva adelante una política imperialista, sino una política de anulación de los efectos injustos del Tratado de Versalles es algo muy distinto querer anular imposiciones extranjeras que pretender imponerse a terceros países. El principal motivo de las grandes empresas para apoyar a Hitler y al Partido Nacional Socialista fue evitar el comunismo a toda costa. El general von Secht operó bajo una fachada prodemocrática, como Hitler, hasta el día en que todas las cadenas democráticas pudieron romperse. De hecho, la desmilitarización intelectual de Alemania fue, para von Secht, la mayor amenaza de todas. La colaboración militar ruso-alemana fue defendida por von Sehe, no por Hitler, y comenzó en 1921, antes del Tratado de Rapallo. Von Sehe fue instrumental en esta colaboración. Los aliados destruyeron la industria de Krupp, lo que le dio a Krupp un motivo clave para apoyar más tarde al Partido Nacional Socialista. Krupp, con la ayuda de subsidios extranjeros, estableció compañías anónimas para llevar a cabo la construcción y pruebas de armas en países neutrales mucho antes de que Hitler llegara al poder. Stresemann, al igual que Hitler, quería ver a Alemán y a resurgir como una potencia mundial. Ni von Seeck ni Stresemann eran demócratas liberales, es decir, ninguno de ellos apoyaba la democracia, que se impuso a Alemania contra su voluntad. Las compañías Holtin se utilizaron para reconstruir la marina alemana a principios de la década de 1920, mucho antes de la ascensión de Hitler. La Alemania liberal demócrata de Weimar proporcionaba asistencia encubierta a los esfuerzos de rearme alemanes en todas las formas posibles. Krutz fue subsidiado por el régimen de Weimar, no por Hitler. Dado el contexto industrial de ese período, la industria de Thyssen moriría sin un rearme total. Esto fue consecuencia de la excesiva dependencia de Alemania en la industrialización. Como lo sugirió Laurence Dennis en The Dynamics of One Revolution, una nación desarrollada como Alemania tuvo la opción de contraerse severamente en todos los aspectos, incluso de la población, o expandirse. La mayoría de los líderes alemanes optaron por esto último. El rearme alemán comenzó seriamente en cuanto a producción en 1928, cinco años completos antes de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller. Los socialdemócratas, S.P.G., apoyaron el rearme. El rearme no prueba que Alemania estaba planeando una guerra agresiva o que Alemania era militarista. Tanto el ejército de Francia como el de Polonia amenazaban con rodear y ocupar Alemania en 1919. Toda la élite del poder alemán tenía el mismo objetivo, solo diferentes métodos para lograr ese objetivo. Restablecer a Alemania como potencia mundial. Sin embargo, solo Adolf Hitler entendió la política internacional de poder o economía por la espada. Hitler preguntó a los industriales en 1927 ¿Beneficia nuestra nacionalidad ahora o en el futuro, o será perjudicial para ella? La conveniencia es la base de todas las alianzas. Francia, no Inglaterra, era enemigo número uno en opinión de Hitler. Los sobornos políticos no eran ilegales en la República de Weimar la regla de los grupos de intereses especiales y el poder del dinero, con los que comprar diputados del Reichstag, destruyeron las posibilidades de supervivencia de la República de Weimar. Ambos son, de hecho, características inherentes de todas las democracias, que intencionalmente dan a las masas la ilusión de poder y voz en el gobierno para prevenir su descontento. El spd fue el instrumento político de los sindicatos y la burocracia del trabajo organizado. Todo el resto, salvo el KTB, eran grupos de interés de grandes empresas de incógnito. Walter Rathen ausentó el precedente de la gran empresa de Weimar, no Hitler o el Partido Nacional Socialista. Rurlade era una sociedad secreta de industriales pesados, con 12 miembros, que se reunieron en secreto para establecer una política económica y política conjunta. Hugenberg y el Partido Nacionalista tenían mucho más grandes negocios y un respaldo financiero y un prestigio más importante que el Partido Nacional Socialista. Pero ni siquiera Hugenberg era una herramienta industrial. Se opuso al plan anglomasónico mazónico Dawes, mientras que varios de sus patrocinadores industriales apoyaron el plan. El plan jun anglomasónico fue promulgado 11 años después de la guerra, y exigía que los alemanes pagaran reparaciones por los siguientes 59 años. Hugenberg y Straser subestimaron a Hitler. No era el peón de nadie. Esto ya era evidente en el momento de la aprobación de la Ley de la Libertad en 1929, en la época de la supuesta promesa en efectivo de Sidney y Warburg a Hitler. El mito de Warburg fue usado para desacreditar a Hitler por la facción Straser-Stenes del Partido Nacional Socialista. Stenness, con 80.000 hombres de Sturmabteilung bajo su mando, tomó la sede del Partido Nacional Socialista en Berlín y la ocupó para destruir a Hitler, pero Hitler pudo eludir en gran medida la recuperación de la sede por medios violentos estableciendo su derecho de propiedad de la sede de Berlín. Lo hizo simplemente presentando su prueba de propiedad a los tribunales después de que terminaran las vacaciones. Por lo tanto, la policía se vio obligada a volver a tomar el cuartel general para él y el intento de golpe de estado anti-Hitler del capitán Walter Stenas se vino abajo. Hitler usó los métodos de Karl Luger, utilizar los implementos existentes de poder. Cisen admitió haber financiado el Partido Nacional Socialista. Su apoyo continuo y la alianza estratégica de Hitler con Hugenberg y el Partido Nacionalista significaron dinero para Hitler en 1929, ninguno de los cuales era de Sidney Warburg. Después de 1930, el Folskip Chebeo Baghtar generó ingresos diarios y pagó todas sus deudas pendientes. No hubo financiación secreta desde el principio. Max Amann hipotecó todos los bienes del Partido Nacional Socialista y anticipó todas las obligaciones financieras hasta después de las elecciones de 1930, lo que sorprendió a todos, incluso a Hitler. Reuniones y donaciones ocasionales por parte de los fondos suplementarios ricos se dieron fundamentalmente después de septiembre de 1930. Las membresías del Partido Nacional Socialista aumentaron debido al efecto de arrastre después del gran éxito electoral del partido. El Folsky Chebeo-Bajtar también comenzó a generar importantes ingresos por publicidad. En un momento dado, Hitler en realidad dejó que su idealismo prohibicionista fuera demasiado lejos con los cerveceros y canceló todos sus anuncios en el Volkskitschbeobachtar. Los compañeros miembros del partido tuvieron que persuadirlo de retirar la prohibición. Adolf Moyer ayudó con el Volkskitschbeobachtar, el único periódico que no cayó en circulación después de que comenzó la depresión. Los Estados Unidos probablemente destruyeron los registros del tesorero del partido Francis Schwarz, que fueron meticulosos. Hitler incluso le había dicho que indicara los nombres de los donantes anónimos. Todos los registros se han ido. Los estadounidenses interrogaron brutalmente a Stuart y probablemente lo asesinaron en 1946. Los angloamericanos estaban decididos a incriminar sólo a las grandes empresas alemanas por financiar el Partido Nacional Socialista en el Tribunal Militar Internacional. Dado que Estados Unidos hizo esto, se sospecha que había más fondos con base en los Estados Unidos que Henry Ford y teutonía detrás del Partido Nacional Socialista, pero nunca sabremos qué fue eso. Es probable que los anglosajones estuvieran tratando de encubrir la participación industrial estadounidense en el nacionalsocialismo alemán después de 1933, como la de Standard Oil, que ya hemos discutido. Los generales, a saber, Alfred Hodl, fueron ganados por Hitler en su proceso de Leipzig. El control total del partido de Hitler y la postura no comunista tranquilizaron a los grandes negocios después de que ordenó a sus 107 diputados que votaran en contra del propio proyecto de ley de izquierda del Partido Nacional Socialista, presentado por Estraser y otros. La economía alemana estaba controlada por el gobierno y un cártel bancario privado con 2.500 bancos antes de que Hitler asumiera el poder. En el verano de 1931, el Rurlade hizo su primera contribución al Partido Nacional Socialista y tissen también pagaba a Gorin en este momento. Frau cuando se unió al Partido Nacional Socialista en 1930 y trajo mucha influencia rica con ella. Hitler repatrió a Ernst Röhm en 1930 para liderar las Sestorm y, y él había estado viviendo en Bolivia. El Kaiser Wilhelm y sus hijos apoyaron al Partido Nacional Socialista en un esfuerzo por tratar de convencer a Hitler de que restableciera la monarquía. Brüning era un dictador de facto pero estaba fallando, porque la depresión estaba empeorando. El Kreditan Stahl, una sucursal bancaria de Rothschild en Austria, experimentó una quiebra devastadora en mayo de 1931, que afectó a todos los bancos alemanes e incluso a los bancos de Londres. Golazo para la riqueza interminable e intocable de los Rothschild. La Francia y América Amazónica se exacerbaron el colapso alemán al recordar los préstamos a corto plazo a Alemania y Austria y con la aprobación de la tarifa Auley-Smod. El Partido Popular Alemán, que contó con un apoyo más conservador que Hitler, exigió una revisión constitucional que pusiera fin al sistema parlamentario y le otorgase a Hindenburg el poder de nombrar un gobierno. Otros partidos nacionalistas obtuvieron mucho más dinero y apoyo que Hitler, pero mantuvieron el status quo y disgustaron enormemente a las masas. Así, solo Hitler contaba con el apoyo de las masas y, por lo tanto, no podía dejarse de lado ni ignorarse, ni siquiera por la élite adinerada. Las grandes empresas, concretamente los industriales, estaban pagando al Partido Nacional Socialista en 1931. El Frente de Arzburgo organizó y se unió en 1931. Halmar Schatz dio un discurso en este evento y declaró sorprendentemente que el gobierno de Weimar estaba verdadera y absolutamente en bancarrota. Él, más que nadie ese día, incluido Hitler, aportó beneficios incalculables al Partido Nacional Socialista. Después de todo, fue el hombre que antes había salvado la economía alemana al presentar el Rentenmark. Hitler hizo que su hombre Kepler se reuniera informalmente con hombres de negocios para crear la política económica del Partido Nacional Socialista. Esto fue conocido como el círculo de amigos para la economía. Aquí es donde entra en juego Reinhardt, el hombre detrás del plan Reinhardt que Hitler promulgó poco después de llegar al poder. Reinhard, no Hitler ni un miembro del Partido Nacional Socialista, pidió abiertamente el rearme en 1932. Walter Fang se reunió con Kurt Von Schroeder, un socio de J. H. Stein de Colonia. Un hombre con gran habilidad para la negociación, funk pudo satisfacer a Schröder de la buena voluntad de Hitler hacia la banca internacional. Mussolini dio apoyo no oficial al Partido Nacional Socialista. Francia apoyó a los separatistas bávaros, mientras que Italia apoyó a los nacionalistas bávaros. Hitler fue el único nacionalista que se opuso a Francia y estaba dispuesto a permitir que Italia mantuviera el control del Tirol del Sur, con una población de 250.000 alemanes. Hitler recibió fondos fascistas italianos, que solo salieron a la luz en 1932. Mussolini también envió armas al Partido Nacional Socialista en la década de 1920. La teutonía con sede en Estados Unidos hizo donaciones regulares a Hitler. Montagu Norman fue el gobernador del Banco de Inglaterra durante 24 años. Era antifrancés, los judíos no le gustaban mucho, se oponía a Versalles y favorecía a Alemania debido a sus estudios anteriores allí. Norman prestó dinero al Partido Nacional Socialista después de 1933 a través de su amigo personal Schatz. Él puede haber canalizado fondos a través de Baron Kurt Von Schroder y J. H. Stein y de la compañía en 1932, pero esto no está demostrado. Schroder era un socio alemán en J. H. Stein. El vizconde Rottermer del Daily Mail le dio dinero a Ernst Amfstein. Era un anglosajón pro que despreciaba a los judíos. Es crucial entender que la política exterior anglosajona fue diseñada para evitar que cualquier potencia individual, ya sea Francia, Alemania o Rusia, logre un poder formidable suficiente como para rivalizar con la de Gran Bretaña. Esta fue la verdadera razón por la cual el rey Eduardo VIII fue obligado a abdicar. Era simplemente demasiado pro-alemán. Tanto su simpatía como la de Montague Norman, los Mosleys, los mitford y el Vizcón de Rottermer hicieron que Hitler calculase mal respecto a Gran Bretaña. Pensó que tenía más apoyo anglosajón que el que realmente tenía. Deterdin conoció a Alfred Rosenberg en Gran Bretaña y probablemente le prometió fondos. Tenía intereses petroleros controlados en Rumanía, Rusia, California, Trinidad, las Indias holandesas y México. También tenía pozos en Mesopotamia y Persia. Los soviéticos tomaron sus campos petroleros en Bakú, Grozny y Miakopi los nacionalizaron, convirtiéndose así en un serio competidor para Deterdin con sus propias tierras petroleras. Georg Bey era el agente de contacto de Deterdin con el Partido Nacional Socialista. Deterdin no solo respaldó al Partido Nacional Socialista, sino también a los rusos blancos y nacionalistas ucranianos, así como a los rebeldes georgianos antisoviéticos. Deterdin se casó con una mujer pronacional socialista y se mudó a Alemania. Él fue quien dio el dinero grande real al Partido Nacional Socialista en 1931, 1932 y 1933. De 30 a 55 millones de libras. El Dr. Carr afirmó que el dinero francés fluyó a Hitler después de pasar por nueve intercambios, pero esto no se ha probado. De hecho, los partidos bávaros como la BVP fueron respaldados por Francia solo porque deseaban separarse de Berlín. El Tratado de Trianon era aún peor y más injusto que Versalles. Hungría perdió población y territorio y quedó completamente empobrecida. Este tratado agrió a la mayoría de los húngaros en la democracia. En 1919, Belakun gobernó sin piedad durante tres meses en Hungría. Confiscó y expropió tierras privadas, asesinó indiscriminadamente a los campesinos y destruyó aún más la economía, lo que provocó una hambruna. Los húngaros eran abrumadoramente anticomunistas, antimasones y antijudíos después de eso. La mayoría de estos comunistas, incluyendo a Belakun, eran masones judíos. Esta experiencia es la que llevó al nacionalista húngaro y hula, Julius Gombos a financiar el Partido Nacional Socialista. Hitler apuntó a carreras abiertas al talento, según Otto Dietrich, una política que se opone al poder hereditario. Aquí está la explicación de una de las referencias de mejoras económicas de Goebbels en su diario, el discurso de Hitler en el Club Industrial de Düsseldorf del 27 de enero. Este evento de recaudación de fondos explica la entrada de Goebbels del 8 de febrero. Para darle a la gente una perspectiva de la economía alemana antes de Hitler, había 17.500.000 alemanes desempleados durante el invierno de 1931 a 1932. Esto era casi un tercio de la población total de Alemania. La rebelión de Stenness es muy importante, pero a menudo se pasa por alto. Stenness era un agente pagado de Straser y el Capitán Herard, quienes tenían grandes empresas, industriales, y uno, Otto Wolf, patrocinadores judíos. Como resultado de esta rebelión y otras violencias callejeras, las Stormacteidum, SS y las juventudes de Hitler fueron prohibidas por un decreto de Brüning firmado por el presidente Indenburg. Esto fue en 1932. Otro gol para Rothschild y Warburg que apoyan a Hitler. ¿Por qué iban a dejar que su peón fuera prohibido? Esta prohibición fue un intento de destruir el Partido Nacional Socialista y Hitler para siempre. Además, si Hitler era realmente solo una herramienta de una vasta entidad internacional, como sugieren investigadores como Jim Condit y Guido Preparata, ¿por qué no ganó la presidencia en 1932? ¿Cuál fue el motivo de esta entidad para prevenir su toma de poder si de hecho estaba detrás de él? Paul Silverberg judío, financió a Gregor Strasser, no a Hitler. Silverberg fue jefe de RAD, una de las compañías de carbón más grandes de todo el mundo. Apoyó la decisión del canciller por decreto presidencial, Brüning en particular. Brüning, no Hitler, hizo la pregunta. ¿Es capaz la democracia de trabajar en Alemania? Pensamientos conclusivos. Paul Silberber era extremadamente liberal, excepto respecto a su propia empresa comercial. Naturalmente, favorecía la igualdad de derechos para los judíos y las grandes empresas, pero no para nadie más. También favorecía los derechos individuales sobre los derechos nacionales y, por lo tanto, se oponía completamente al Partido Nacional Socialista. Silberberg estaba enojado con el derrocamiento de Brüning. Se opuso a von Papen, apoyó al general Schleiger como canciller, y le dio grandes sumas de dinero a Schleiger y al rival de Hitler, Gregor Strasser. Gregor Strasser recibió 10.000 marcos por mes, a partir de la primavera de 1931 para el Partido Nacional Socialista, de la industria pesada. Nuevo gol para Sydney y Warburg. Walter Funk obtuvo 3.000 marcos por mes en 1931 y Hitler obtuvo 100.000 marcos de varias compañías de carbón ese mismo año, poco antes de las elecciones al Reichstag. Como se puede ver, su supuesto financiamiento milagroso de 1931 no fue un milagro en absoluto. Venía de las compañías de carbón alemanas, no de Sydney y Warburg. De hecho, la mayor parte del dinero del Partido Nacional Socialista provino del propio partido primas de seguro, cuotas, tarifas de oratoria, etcétera Brüning, no Hitler, fue respaldado por IG Farben. El canciller Schleicher, con el dinero de Silberberu y otros de las grandes empresas industriales, conspiró con Ernst Röhm en un plan para incorporar a la Sturmabteilung en el ejército alemán y, por lo tanto, traicionar a Hitler. Claramente, Franz von Papen tampoco era un títere, contrariamente a la tesis de Guido Preparata, con Jüring Hitler. Se negó a levantar la prohibición de la Stormacta y Lungasta el 15 de junio. También prohibió los desfiles políticos hasta después del 30 de junio de 1932 y se convirtió en comisario del Reich de Prusia. Gozó de un amplio apoyo entre los industriales, las grandes empresas, indenburg y el cuerpo de oficiales del ejército. Su intención era impedir que Hitler alcanzara más que el poder nominal en el gobierno. Hitler estaba tan limitado económicamente gracias a esta intriga contra él que terminó firmando contratos equivalentes a regalar todo lo que el partido tenía para financiar sus elecciones de 1932. Ganó más de 13 millones de votos y 230 asientos en el Reichstag. Esto fue nada menos que impresionante. Debería haber sido nombrado canciller en ese mismo momento. La verdadera pregunta era si Hitler podía ser comprado. Esa fue la pregunta que Franz von Papen y el canciller Sleiger hacían. Como no parecía probable, ambos se opusieron a su cancillería el mayor tiempo posible. Von Papen cedió al final. Quería el poder para sí mismo y no quería una mayoría comunista en el Reichstag. Al acordar nombrar canciller a Hitler en 1933, Von Papen pensó que podía satisfacer las necesidades de poder personales de Hitler y mantener el Partido Nacional Socialista bajo control, mientras que al mismo tiempo utilizaría el partido de Hitler como un medio para evitar que los comunistas logren la mayoría. Solo Hitler tuvo la gran cantidad de seguidores para llevar a cabo tal plan. Y solo von Papen pudo asegurarle a Hitler el nombramiento, financiamiento y apoyo de los industriales que necesitaba para convertirse en canciller con un gobierno estable. De hecho, Hitler merecía la cancillería, y tenía pleno derecho a ello, ya que tenía el apoyo de las masas y el mayor número de escaños en el Reichstag. El resto, como ellos dicen, es historia. No te olvides de compartir este artículo. Difunde el blog Doctrina Nacional Socialista y contribuye así al crecimiento del nacionalsocialismo.